Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Bueno, al menos aquí en frente la presencia de Dios se sentía tan, tan pesada que realmente este, yo de repente sí como que me iba de lado, pero... O sea, su gloria está aquí, su gloria está aquí, su presencia está aquí. Y como dice la canción... Tenemos que entrar a ese lugar, a ese lugar donde está la presencia de Dios, donde podemos descansar, donde podemos dejar todo lo, de, lo, de, lo del diario, ¿no? Dejarlo atrás, dejarlo a un lado y meternos y enfocarnos en él, porque de eso se trata. Como estaba diciendo César, el Espíritu Santo nos ha estado hablando acerca de esas tres cosas. Yo nada más las quiero volver a mencionar para que no se les olvide. Nos ha estado hablando acerca de tener un altar personal. Un altar personal no es, no es nada más venir a la iglesia O reunirte con los jóvenes O reunirte con las mujeres o con los varones Es tener un altar personal Tú y tu Dios Tú y tu Dios Porque ahí en la intimidad es cuando Dios te va a revelar Los secretos de su corazón La segunda cosa es la unidad Procurar la unidad sobre todas las cosas No permitir que el enemigo pueda llegar, entrar Y, y, y pues traer desunidad, no traer desunión o, o chismes no, no, no, o sea queremos unidad porque tenemos que ser un, un solo cuerpo, somos un solo cuerpo en ¿no? él, no es aquella iglesia o la otra o nosotros, es un solo cuerpo y la tercera cosa es subir a otro nivel, ¿saben qué realmente? pues yo tengo, con casi 15 años de ser cristiana de estar con Dios Y he ido a unos congresos increíbles, padrísimos, ¿no? Y Dios me ha tocado de una forma súper especial. Dios ha sanado mi corazón. Pero ¿saben qué? Yo no estoy conforme con eso. O sea, yo quiero más. Yo quiero lo nuevo de Dios. Lo de hoy, no lo de ayer. Yo quiero más. Yo quiero ir a otro nivel. Y eso es lo que tenemos que anhelar todos, ¿no? Y yo estoy realmente segura de que hay muchísimo más en Dios de lo que nosotros podemos Esperar o pedir o aún imaginar, ¿no? Nuestra mente muchas veces como que no da más allá de cierto límite. Pero yo estoy segura que Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros, ¿no? Un propósito increíble también. Este, y ser llenos del Espíritu Santo no es lo mismo que ser guiados por el Espíritu Santo. No voy a hablar de eso, ¿verdad? Pero eso es, eso es algo que quiero entrar antes de entrar al mensaje, pero... Cuando el Espíritu Santo te toca y te llena, no es lo mismo que fluir en su poder, no es lo mismo a que tú te muevas en ese poder de Dios, ¿no? ¿Y sabes qué es lo que necesitamos? Y yo me incluyo, o sea, yo no te estoy diciendo que yo soy perfecta, ¿no? O que estoy aquí enfrente porque sé todo, no, no ni a caso. O sea, Dios es el que hace las cosas. Y, y yo, o sea, lo que yo te quiero decir es, lo puedes hacer, puedes caminar en ese poder de Dios, una, teniendo intimidad con él, vamos a lo mismo ¿no? al lugar secreto, tener ese lugar secreto y pasar tiempo con él, y otra es obedeciendo, porque la obediencia es muy importante, si nosotros no obedecemos adivina que el poder de Dios no te va a seguir, el poder de Dios únicamente sigue a aquellos que obedecen, aquellos que obedecen, y obedecer eh, rápido o sea, si Dios te dice algo así tienes que obedecer. Porque yo escuché algo y yo dije, híjole, me cayó como pedrada de repente. Pero yo escuché algo que dice, la obediencia tardía es rebeldía. Y dije, señor, o sea, yo realmente no quiero estar en rebeldía. ¿no? Entonces, escuchar su voz y hacer lo que Dios te dice. Eh, lo que yo les quiero hablar en esta mañana es acerca de la unción. Todo va por todo, ¿no? Va todo conectado, pero... Este, yo estaba buscando en el diccionario Y el diccionario define la palabra unción Como extrema uh, adoración Extrema devoción. Para nosotros como cristianos pues, Puede significar muchísimas cosas ¿no? La palabra unción Pero pues, yo, la, yo la quise definir así La presencia gloriosa Y tangible Del poder de Dios Esa va a ser nuestra definición de hoy ¿no? eh, De la presencia gloriosa y tangible Del poder de Dios Entonces, ¿me pueden acompañar a Segunda de Crónicas 7.14, por favor? Y dice así. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orara, y buscara en mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dios en este versículo nos está exhortando a qué, a buscar su rostro. No te está diciendo si tú buscas buscas mis bendiciones o si tú buscas mi misericordia o si tú buscas mi justicia, o sea, no. Dios nos está diciendo si buscas mi rostro, entonces yo te voy a escuchar. Todo lo demás no importa. Yo me voy a preocupar de todo lo demás. No, yo lo voy a hacer. Tu Dios, yo lo voy a hacer. Entonces, así como es una necesidad de nosotros los humanos El, el pasar tiempo, el tener comunión, el conocer más de Dios aún más es una necesidad de Dios, o sea, Dios anhela con todo lo que le es, que nosotros pasemos tiempo con Él, que nosotros le busquemos, que nosotros estemos con Él, pero cara a cara cara a cara, no buscando nada más sus favores, no buscando eh, ser egoístas y bueno si me conviene, pues sí te busco Dios, ¿no? como decía mi abuelita, o sea, nadie se acuerda de Dios, o sea, que realmente, o están enfermos están en la cárcel, o alguien está muriendo, ¿no? Pero Dios nos está diciendo en esta mañana, ¿sabes qué? Búscame. Porque así como tu corazón anhela tener esa intimidad conmigo, yo lo anhelo muchísimo más. Realmente para eso estamos aquí, para tener intimidad con Él, para buscarle Él. En el Antiguo Testamento, este, no sé si se acuerden, pero la presencia de Dios se encontraba en el arco del estaba ahí, contenida en el arco. Y esta arca dice la palabra de Dios que dondequiera que el arca iba había traía victoria, traía poder, traía bendición. Y esta esta arca, este, pues tenía que tener ciertas características muy especiales, ¿no? Para contener toda la presencia de Dios. Y yo, este, si después lo quieren leer, ahorita no lo vamos a leer, pero está en Éxodo 25, del 10 22. Pues si quieren meterse bien a ver cómo era realmente el arca. El, el arca y ver qué características tenían y todo eso ¿no? Este, en ese entonces les digo eh, la presencia de Dios estaba en el pacto pero ahora, o sea, ¿dónde está la presencia de Dios? en nosotros, exactamente la presencia de Dios está en nosotros entonces, si esa caja, pues realmente era una caja, nada más adornada muy bonita este, si esa caja tenía que tener ciertas características, cuanto más nosotros, ¿no? tenemos que cumplir con muchas cosas, o sea Yo creo que la más importante de todos es vivir una vida que le agrade a Dios. ¿Sí? Vivir una vida que le agrade a Dios. Y cuando nosotros, viene esa presencia de Dios, viene esa unción, todo fluye mejor, hace que todo fluya tan fácil, que todo sea fácil y ligero. Ya no es estar como arrastrando algo pesado no atrás de nosotros, se vuelve tan fácil. ¿No? Se vuelve súper fácil cuando... Decimos, ¿sabes qué, señor? Mira, yo no puedo. O sea, tú sabes que yo no puedo, pues o sea, ahí te van, tú no puedes cargo, hazte bolas, y, y tú hazlo, ¿no? Porque realmente nosotros no podemos, en nuestras habilidades humanas no podemos. Por mucho que tengamos, o sea, una mente increíble, no se puede, no se puede. Él es el único que puede hacer las cosas. Este, pero ahora, a ver, ¿cuál es el propósito de que Dios nos dé sanción? ¿O cuál es el propósito de la unción? ¿Cuál es? A ver, ¿alguien quiere decirme cuál es? ¿Alguien sabe? Pueden participar, ¿eh? ¿Y tal? Para dar gloria ¿Y tal? ¿Para dar gloria? ¿Para la unidad? ¿Qué más? Para dar fruto No, este Es eso, pero también Va a mucho más Lo puede abarcar, pues yo creo que muchísimas cosas ¿no? Pero uno de los propósitos De la unción es hacer exactamente lo que yo le estaba diciendo. Que todo sea fácil. Que ya no lo suframos, o sea, que gocemos, que ¿no? El tiempo que estamos aquí en la Tierra. Yo escuchaba mucho, mi abuelita, pues ella este, es católica, pero nunca fue de las, este, de golpe de pecho y mucho menos, pues, o sea, ella no nos olvidaba ir a misa y, y este, no le gustaba, por ejemplo, gozar pues, ni tener sanas en la casa. Pero, este... Pero, o sea, yo aprendí muchas cosas de mi abuelita, ¿no? Y, y, y mi abuelita, este, hijo, le ha sido un super ejemplo para mí. Y, y ella me decía esto, ¿no? O sea, que realmente la presencia de Dios es, es algo como un regalo, ¿no? Como un super regalo, pero si no sabemos para qué es. Pues el regalo se puede quedar ahí años y años y años, ¿no? Es como si yo tuviera una caja así preciosa ahorita adornada y se las doy pues sí se emociona por el regalo y guau pero realmente si nunca abren ese regalo o sea pues de nada les va a servir no van a tener en la cajita ahí almacenada pero de nada les va a servir entonces hay una historia que a mí me gusta muchísimo en la Biblia y es la historia de Esther ¿se acuerdan quién era Esther sí pues Esther era esta joven común y corriente realmente bonita y todo, pero era como ni bonita, o sea como cualquier otra chava de ese tipo lo único diferente, podríamos decirlo de Esther es que ella tenía un propósito grande de parte de Dios y que gracias a su obediencia ese propósito se llevó a cabo, ¿no? a su vida. y Esther, ella fue preparada durante muchísimo tiempo en un proceso que a lo mejor nosotros soltamos leyéndolo digamos, oye, o sea, se fue ella, ¿no? Porque ella tuvo que estar 12 meses en ese proceso, en ese proceso en el que ella era sumergida, así sumergida así como en, en una tina, este, con aceites aromáticos y con perfume y no sé qué, no. Entonces yo creo que Esther es la única, ¿no? Tu puedes decir que cuando suda realmente voy a flores. Sí, <risas> o sea, imagínense, después de todo ese tiempo puedes estar sumergida en, este, ¿no? En el perfume. Imagínate cómo luce. O sea, ya fuera de la tina. o sea, haber olido así rico, ¿no? Entonces, yo quiero leer la historia. Está en Esther 2, 12 al 14. Y Esther, ella, ella fue preparada, ella pasó por todo este proceso para algo muy especial, para un propósito muy especial. Para estar delante del rey de Persia. Entonces, vamos a leer César 2, 12 al 14. Y dice, Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas, ya ven, no era la única, Esther no era la única, de cada una de las doncellas para venir al rey Azuero, después de haber estado 12 meses, ¿cuántos meses? 12. 12 meses. Conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atadías. Esto es,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 No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. O sea, qué loca historia. Si te pones así como que a analizarla, dices, wow, o sea, doce meses de preparación para una sola noche con el rey. Doce meses. Y muchas veces nosotros como que lo tomamos tan a la ligera en entrar a la presencia del rey de reyes. Y es como, nos venimos... Eh, por ejemplo, claro que no me con mi esposo, ¿verdad? Para es un ejemplo. Este, si se vienen agarrando de la reina los esposos, pero llegan a la iglesia, son santos, ¿no? Y son, o sea, tiene que haber un proceso de preparación, no es nada más el levantarte, vestirte y llegar los amigos a ver qué Dios nos va a hablar. No. O sea, si quieres subir a otro nivel, tienes que pasar tú un tiempo con tu Dios antes de llegar a la iglesia, antes de llegar con los jóvenes, antes de llegar con la. Eso es indispensable. O sea, vean a Esther, y era un rey este, pues del mundo, ¿no? Por así decirlo, no era el rey de reyes. Y 12 meses tuvo que estar ella, y realmente, si estudian la historia de Esther, ella ni quería estar ahí. O sea, no era como un deseo de su corazón el estar ahí. ¿no? Ella no quería, y aún así lo tuvo que hacer. Cuanto más nosotros que sí queremos que sí queremos estar en la presencia de Dios, que sí queremos agradar a nuestro Rey, tenemos que prepararnos, tenemos que tomar ese tiempo, cueste lo que te cueste, así sea, no sé, levantarte media hora antes o acostarte media hora después, pero toma un tiempo, toma un tiempo con tu Rey, y así como pasó con Esther, se va a cumplir el propósito en tu vida, si obedeces a Dios. ¿Verdad? Pero a veces decimos, bueno, ¿cómo vamos a obedecer a Dios si realmente no oigo la voz de Dios? Pues, métete en ese lugar secreto y escucha. Muchas veces yo cuando cuando oro así, en ese intimidad con Dios, realmente yo ni le digo nada. Realmente lo que estoy haciendo es esperando y escuchar su voz. Porque a veces también nos metemos y, ay, Señor, y te pido, ¿por este No, y es así como que la super mega listo, no, no, no, no, es que le tenemos al Señor y no nos da tiempo de que él nos responda o sea, realmente nada más hablamos y hablamos y hablamos o pedimos pedimos y pedimos y pedimos y está bien, o sea, Dios no le molesta pero el punto es que tenemos que aprender a escuchar su voz también ok, déjenme ver dónde este, sí, o sea pues desde de a mí me super súper fácil su historia digo, wow, wow o sea, que va Pero nosotros muchas veces menospreciamos ese aceite, ¿no? ese, ese, esa unción que Dios tiene para nosotros. Y a veces llegamos a tocar, llegamos a sentir esa presencia de Dios tan tangible. Como hoy en la mañana, les digo, realmente, o sea, yo no sé los que estaban aquí adelante o allá atrás, pero realmente yo sí sentí el poder de Dios. Y para aquello que los han sentido, se siente como un peso, pero tan rico o sea que podrías dormirte ¿no? En, en, en eso ¿no? en descansando en tu mente es súper rico, pero muchas veces lo hemos menospreciado a lo mejor por ignorancia a lo mejor pues por decisión propia, no sé por actitudes pero muchas veces lo hemos menospreciado porque realmente el propósito de la oración es llegar y agradar al rey llegar a las recámaras del rey y muchas veces sentimos su presencia y wow, nos gozamos y el Señor nos toca. Pero ¿saben qué? Muchas veces nos quedamos a medio camino. No llegamos hasta la cámara del rey. Nos quedamos a medio camino a lo mejor pagoneándonos la ¿no? frente de los hombres o, o diciendo, ay, es que no, no, no sabes cómo, cómo Dios me usa a mí. ¿no? ¿O saben qué? Y dije yo ya terminé mi, mi instituto bíblico y tengo una maestría y un doctorado. Y, o sea... Y esas cosas a Dios no le impresionan. O sea, a Dios ni le impresionan. Es bueno, claro, es muy bueno eso, pero, o por ejemplo, no, es que, pues yo soy tan bendecida, o sea, eh, nada de dinero, ¿no? Casi, casi. Pues, ¿y qué? O sea, realmente, el corazón de Dios, el corazón de tu padre, es que vivas una vida en la que vivas una vida en victoria, que vivas en sanidad, pero todo esto nada más es la consecuencia de la unción, es el resultado o sea ese no es el propósito principal de la unción, la unción no está para que tú Gaby seas rica o sea ese no es el propósito el propósito no es para, para tener nuevos carros o nuevas casas o que los hombres te pongan en un lugar así como en un pedestal no, No. esa solamente es la consecuencia porque si sí pasa es el resultado por ejemplo cuando yo me visto cuando yo me arreglo, cuando yo me pongo perfume. lo saben mucho ustedes, pero no lo hago para ustedes. O sea, perdón, no, pero no lo hago para ustedes, lo hago para mi esposo. Lo hago para que él se grave, para que él se deleite en lo que yo haga. O sea, no es para ustedes. Lo que, que ustedes me digan, ¡ay, Ale, qué bonita te ves hoy! O, o, ¡qué bonito hueles! Es el resultado. Esa es la consecuencia de lo que yo hago para Y es lo mismo con, con la unción. Es, es para que nosotros le agrademos al Rey de Reyes. No a los hombres. No a los hombres. Porque, pues el agradarle a los hombres va a venir, sí, como un resultado. Y vas a tener a lo mejor cierto nombre o cierto renombre. Pero ese no es el propósito. Ese no tiene que ser tu afán, ¿no? De, de, de bueno, yo quiero la unción pues para que todo el mundo me reconozca por los milagros que Dios hace a través de mí. No, eso no es. Si vives así, la verdad, te vas a cansar, te vas a enfermar, o sea, y nunca vas a agradarle a nadie, ¿no? Porque tú pues, no somos monedas, no, ¿verdad? El propósito de la unción es para cubrir nuestro olor carnal, a pecar, de egoísmo, de mentira, de malas actitudes. Es para cubrirlo, para así poder tener un acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios, a la presencia de Dios y permanecer con Él. No sé si se acuerdan también en el Antiguo Testamento, los somos sacerdotes, que eran los que tenían permitido pues, entrar una vez al año a hacer este, no solo alotajos y todo este tipo de cosas, ellos tenían que hacer la última cosa que hacían, tenían que también pasar un super listón normal, tipo de que eh, esto che, esto che, ¿no? ¿no? O sea, era un listón, no, no, no, que tenían que cumplir al pie de la letra, o sea, no era como que, ay, pues este no me gustó, mejor me lo salto o sea, no, tenían que cumplirlo todo tal cual porque si no morían al momento de entrar, caían muertos, ¿no? como un caracho fumigado. pero lo último que hacía el sumo sacerdote era prender el incienso y hacer una cortina de humo súper densa, tan densa que yo creo que ni podía verse semana ¿no? al de él ¿y para qué la hacían? ¿para qué ponía el incienso? ¿para las buenas vibras ¿o para que oliera bonito el lugar? lo hacía para camuflajear su propia carne y así poder entrar en el torno de la gloria porque Dios es un Dios santo Él, ahora la Biblia dice, no sé qué parte pero dice que ninguna persona podrá ver a Dios si no es santo ¿No? entonces este, si quieren vamos está en Levítico 16 si quieren acompañar por favor Levítico 16 Versículo 12 y 13 Versículo 16, 12, 12 y 13 Dice, después Hablando de su sacerdote Después tomará un incensario Lleno de brasas del fuego del altar De delante de Jehová Y sus puños llenos de perfume Aromático molido Y los llevará detrás del velo Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová. Y la nube del perfume cubrirá el capriciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. ¿Para qué lo hacía? Para que no muriera. Y es por lo que les estoy diciendo, porque o sea, no era algo mágico, pues era lo que se tenía que hacer para que el sacerdote cubriera completamente cualquier cosita que a lo mejor tenía, pues digo, El sumo sacerdote era humano, o sea, no era así como que se la pasaba levitando, ¿no? En, en, en la presencia de Dios, o sea, o, o, o super mega Santo, no, era humano, también tenía tentaciones y tenía muchísimas cosas, ¿no? Por eso tenía que seguir todo al pie de la letra. Si después lo quieren este, ver bien qué era lo que tenía que ser, está en Levítico capítulo 19, 20-21. Pero si quieren luego lo, lo leen ustedes en su casa porque sí es un poco largo. <risa> Entonces, el propósito de la unción Es hacer la transición de lo carnal Al entorno de la gloria Que es donde mora Dios Y cuando la gloria se manifiesta Podemos realmente ver y sentir la santidad de Dios Y es ahí cuando somos redarguidos Cuando somos uh, cambiados Cuando somos totalmente transformados De lo que somos ahorita Yo te digo hoy, ¿tienes problemas? ¿Quieres eh, que tu situación cambie? ¿Quieres que tu situación a la mejor financiera cambie? ¿A la mejor con tus hijos? ¿O con tu, con tu esposo, con tu esposa, con tus amigos? Entonces, haz eso. Métete a la presencia de Dios. Porque ahí es cuando todo cambia. Todo cambia. La persona que entra a la presencia de Dios no puede salir igual. No puede. Eso es ilógico. No puedes decir, ay, es que yo así nací y mi abuelita pues así era, y mi mamá también, y mi tatarán, y mi tatarán, o sea, no, esas solo son excusas, eso no es, o sea, si realmente tú tienes un encuentro con tu Dios, a mí no me puedes decir que sigues siendo igual, porque entonces no has tenido ningún encuentro con tu Dios, la persona que entra al lugar santísimo y realmente se deja transformar por el poder de Dios, nunca, nada, es igual, ni tu vida, ni tu ni tu manera de ver las cosas Nada, nada puede seguir igual en la presencia de Dios Dios, Él Híjole, mi Dios de verdad es un Dios de locuras No sé cuyo, ¿verdad? Pero en mí es un Dios de locuras Y Dios a veces nos dice que hagamos cosas y locas Como ¿no? pues, por ejemplo lo de este A ver este Que tú no quieras, pues tienes que estar ahí porque hay un propósito y tu pueblo no hacer esto, es algo y, y tienes que estar sumergida 12 meses, ¿no? Todo un año ahí en remojo. Imagínate, pues claro que ella no quería, ella tenía a lo mejor sueños, a lo mejor ella tenía pues sus propios este, ideas, sus propios sueños, cosas que ella quería hacer, ¿no? Pero dejó todo eso por obediencia. Dejó todo eso para obedecer la voz de Dios. Y nosotros así tenemos que ser Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios ¿Sabes qué? No se trata de ti No se trata de mí No se trata de lo que Ale quiera O lo que Ale piensa que está mejor Porque yo puedo tener miles de ideas ¿no? Pero pues las ideas de Dios son miles de mejor son infinitamente mejor Y sus planes no son nuestros planes Y cuando tú entras en la presencia de Dios ¿Sabes qué? Te tienes que despojar De ti mismo Tienes que dejar atrás tus sueños Tus ideas eh, Muchas cosas Tienes que dejarlas atrás Y no quiere decir que a lo mejor si tú tienes un sueño No sé, de ir a la nación Que no se vaya a cumplir O sea, no, eso no quiere decir Si no, ¿sabes qué, Señor? Mira, lo dejo todo ahí Porque esto no me importa Me importa esto Y el, el, al final de cuentas, Él es el que da Él es el que da las bendiciones. Si nosotros dejamos todo de un lado, Él es bueno. Dios es bueno. Él nunca te va a dar algo malo. ¿no? Entonces, Dios siempre va a exceder tus expectativas. Siempre. Pero siempre y cuando tú dejes las vidas a un lado. Porque no se puede. Es cuando estás entrando en una relación de vida ¿no? Claro que tú lo que quieres pues, es agradar a esa persona tú quieres conocer más esa persona qué le gusta, qué no le gusta todo, ¿no? hasta el mínimo detalle, y si esta persona te está hablando, pues no le vas a hablar así dándole la espalda, ¿verdad? o sea, le, la ves con todo tu amor y con toda tu atención, hasta se te cae la baba, así tiene que ser con Dios, muchas veces Dios nos quiere hablar y nosotros acá, abrí, abri, abrí o escuchando otras voces no ¿cómo vas a escuchar la voz de Dios si estás escuchando mil cosas más al mismo tiempo? ¿no? o sea, no se puede por eso Dios nos habla una y otra vez, una y otra vez de apartarnos ir a un lugar secreto en la intimidad, solo Él y tú no se vale de que, ay bueno, pues con mi esposa los dos, sí, qué padre que hablen los dos sí, qué padre que los dos tengan tiempo con Dios, pero tiene que ser tú y Él tú y Él y Él Nada más es cosa de dos El noviazgo no es cosa de tres O sea, no me van a decir que Yo cuando era novio de verdad claro, Yo no quería a nadie cerca de nosotros O sea, eran nuestros hermanos ¿no? Y los amo muchísimo Pero yo no los quería cerquita de nosotros Era así como, oh, entonces ya mosca Que se vayan! Pues es lo mismo con Dios O sea, Dios tiene un celo Pero ardiente por nosotros Tiene un celo por estar con nosotros Y nosotros tenemos que tener ese mismo celo de solamente estar con Él. Callar todas esas voces que están alrededor de nosotros y estar enfocadas en Él, en nuestro Rey de Reyes, en nuestro Señor, en nuestro Dios. Dios no se va a manifestar a nosotros si solamente estamos buscando pues sus bendiciones o lo mejor para nosotros, ¿no? Así como que mejor me voy a estar, ay, Señor, pues es que tú sabes que pues ahora somos muchos en la familia y ya no estamos en nuestra casa. Ay, Señor, pues quiere una casa, ¿no? Claro que Dios te va a dar una casa. O sea, si tienes un buen corazón, ¿no? Si tus actitudes están bien, si tu corazón está bien. Pero Dios no se va a manifestar a nosotros si solamente estamos pidiendo, pidiendo, pidiendo, pidiendo, pidiendo. Dios te va a manifestar solamente a aquellos que realmente y con todo su corazón le busque y sobre todas las cosas le busque cueste lo que les cueste porque es cierto, o sea, les voy a ser súper sincera no es fácil una vez que te hayas decidido ok, pues ya, hoy me decido a buscarle ¿no? cueste lo que me cueste ¿sabes qué? en ese mismo instante algo va a pasar algo va a pasar, no sé, no se va a caer se va a romper no sé qué cosa no sé, porque siempre es así o sea, una vez que nosotros hemos tomado una decisión de seguirle de buscarle, de estar, de dejar mil cosas más o sea, llegan otra vez ¿no? y nos vuelven así como que a mover el tapete o sea, no, yo te digo de verdad a que si tú tomas esa decisión de buscarle a Él, te pongas firme, le digo, ¿sabes qué Dios? yo lo quiero hacer, pero ayúdame, porque yo solo no puedo yo solo no puedo dime cómo O dime a qué horas es mejor. ¿Por qué no? Muchas veces pensamos que molestamos a Dios, ¿no? Con cosas insignificantes. Yo me acuerdo cuando yo estaba embarazada, este, Brandon no estaba, creo que se había ido a ocupar, ¿no? O sea, no se de viaje. Pero tenía un antojo, pero de aquello, pero las que han estado embarazadas saben de qué hago. Tenía un antojo de mandarinas. Y me imaginaba pelando la mandarina y así le grosito. Mm, se me hacía la boca, ¿no? Y yo decía, ay... Pero realmente ya era muy tarde y dije, bueno, para salir yo sola ya. y hasta así como que pues no, no es nada sabio. Entonces dije, bueno, pues ni modo me aguanto. Y en eso estaba yo con el que me aguanto y ching, que más tengo de mandarinas, y timbraron Y pues ya me asumé. Y era mi vecino. Me dice, oh, ay, mira, te traigo esto. Yo un solo, no, no, no, yo tengo casi unos 5 kilos de mandarinas. Y dije, wow, señor o sea, Él tiene cuidado de nosotros hasta lo más mínimo. Hasta en tonterías, si tú quieres, ¿no? pero Dios tiene un cuidado de nosotros porque nos ama, porque es nuestro papá, es como nuestros hijos, ¿no? Si nuestros hijos vienen y, ay, eh, pues quisiera, no sé, una calcamonía, por ejemplo, ¿no? Pues es algo insignificante que realmente si no se la des, pues el niño no se va a morir, ¿no? Pero como papá, si tú puedes y si tienes los metos, pues corres y le traes la calcamonía, ¿no? Porque los quieres ver felices, Dios es igual, Dios es igual. Y Él te ama con todo su corazón Y más que nada anhela Estar contigo Estar contigo, a solas Que le tengas Que toda tu atención esté en Él Y que toda su atención esté en ti Eso es lo que me animo Yo les quiero leer algo El otro día que estaba este, Estudiando Me encontré esto que les voy a leer Y me encantó, se me hizo Así como que Uno más uno son dos. Bueno, es súper sencillo, pero es algo que realmente nos va a ayudar. Entonces, lo quiero leer. Y Rich, no sé si puedes ponerlo. Quiero que, mientras les esté leyendo esto, quiero que cierren sus ojos y que realmente escuchen lo que dice. No es pues, muy profundo, te estoy diciendo, es algo súper simple, ¿no? Pero, como quiera, quiero que cierren sus ojos y lo tomen como que Dios les está hablando a cada uno de ustedes Y no en un grupo, no en una iglesia, sino a cada uno de ustedes en una persona. Entonces, si ¿sí pueden cerrar sus ojos, todos, por favor. Ese Rich que tiene que parar el micrófono, pero todo el mundo me oye. Cierren sus ojos, por favor, y escuchen bien. Dice. Nosotros podemos conocer la voluntad de Dios pasando tiempo en su presencia. El corazón de Dios es que tengamos una relación con Él, una relación personal. Dios te hablará a ti de manera diferente que a otros. Solo porque Dios habló a Moisés a través de un arbusto en llamas, no quiere decir que todos debamos sentarnos cerca de un arbusto a esperar que Dios hable. Asimismo, Dios usó un pez para redarguir a Jonás Pero no significa que nosotros debamos tener un servicio de alabanza en el acuario para que Dios nos hable No, Dios revela su corazón personalmente a cada uno Por esa razón, tu caminar con Dios es esencial Nosotros aprenderemos y conoceremos su voluntad en la medida que pasamos tiempo con él Camina con Él lo suficiente y llegarás a conocer su voluntad. Yo los invito, yo sé que era muy simple ¿no? lo, que, lo que les leí ahorita, pero es algo cierto. Si realmente tú quieres saber cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida, si tú a lo mejor te has estado preguntando, bueno Señor... Yo escucho que, que hay gente que recibe palabras, y profecía, ¿no? De lo que van a hacer y que van a tener un gran ministerio O van a ir a las naciones o van a levantar iglesias Señor, pero, ¿y yo qué, no? Muchas veces nos sentimos así ¿Yo qué? O sea, realmente, Señor, yo te amo y yo te quiero servir y... ¿Pero yo qué? O sea, ¿qué es lo que tú quieres de mí? ¿O qué es lo que yo voy a hacer para ti, no? Para impactar mi generación Para ver cambios en mi, en mi país, para ver cambios en mi familia. ¿Qué, ¿Qué me toca a mí hacer? Pues para conocer eso, hay que pasar tiempo con él. Es como cuando tú llegas a un trabajo nuevo, que realmente no tienes absolutamente nada de habilidad para ese trabajo. ¿no? Cuando llegas a un lugar así, ¿qué es lo que tienes que estudiar? Pues eh, a lo mejor un manual, un guía, un, un algo, ¿no? De... de ¿Cómo tienes que hacer tu trabajo? ¿De qué se espera de ti? ¿De cuáles son tus responsabilidades? cuáles son tus derechos? Todo eso te lo tienes que hacer. Pues es igual con Dios. ¿Cómo nosotros vamos a saber qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Si no leemos, si no pasamos tiempo con Él. Y tú me puedes decir, a mí, qué es que se me hace pesado leer la Biblia. O cuando me pongo a orar, el teléfono suena o ya lloran los niños o no sé, no mil cosas que pueden pasar, yo lo sé, yo he estado en ese mismo lugar, a veces estoy en ese mismo lugar, pero es una decisión tuya, es una decisión, así, es como, así como tú has decidido recibir a Jesús en tu corazón, es una decisión también pasar tiempo con él, porque realmente si queremos algo, como humanos, si queremos algo, hacemos hasta lo imposible por conseguirlo, ¿sí o no? sea lo que sea sea el nuevo carro sea un nuevo puesto sea aretes, lo que sea pero si realmente ponemos nuestra nuestra mente nuestra mirada fija en esa cosa por obtener lo obtenemos tarde o temprano lo obtenemos porque seguimos y seguimos y seguimos y seguimos hasta obtenerlo es lo mismo no te desanimes yo les animo en esta mañana que de verdad no se desanime si ustedes han tomado esa decisión de seguir a Dios sobre todas las cosas De tener un altar privado con Él En donde puedan realmente eh, revolcar, ¿no? Volcar su corazón hacia Dios Y escuchar el corazón de Dios Si, están, si quieren seguir la unidad Y tratar de, de mantener unida Ya sea tu familia o en la iglesia Y si quieren llegar a otro nivel Cueste lo que les cueste Yo te pido que pases ahorita, en este momento, aquí adelante, para que recibas de Dios un toque fresco. No te quedes con lo, que, con lo de ayer. Lo de ayer sí fue bueno, sí estuvo muy padre, pero no te sirve para lo de hoy. Lo de ayer fue para lo de ayer. Lo de hoy, lo que tiene hoy Dios para ti, es para este momento. Que, lo que quieras, Nada más. Nada más, si quieres con tus propias palabras, cierra tus ojos y con tus propias palabras, a decir a Dios. Señor, díjole, yo sé que, que muchas veces he decidido eso. Pues yo sé que tengo problemas, Señor, tócame. Cámbia, ya no quiero ser igual, Señor. Díselo con tus propias palabras, como tú puedas. Si puedes decir nada más una sola cosa, como decía Brandon, dile sí, Señor, aquí estoy, ¿no? Si es lo único que te sale, eso, díselo. En voz audible, díselo, que Él te escuche. Que no te da pena quién esté a un lado o quién esté al otro. Tú díselo, habla tú con tu Dios, tú con tu Rey. Y Señor, Padre, en esta tarde, Señor, Padre, no queremos ser igual, no queremos salir de este lugar, Padre, como el Señor, queremos recibir lo nuevo de tu presencia Lo que tú tienes para nosotros, Espíritu Santo Perdónanos, perdónanos por muchas veces, Señor No, no tomar en cuenta tu unción, no saber el precio de esa unción, mi Dios Perdónanos, Espíritu Santo Perdónanos, Jesús, por tomar las cosas tan a la ligera, Señor Padre, sabemos que tú nos quieres ver bendecidos Que nos quieres ver prosperados Que tienes grandes cosas para nosotros, Señor Pero perdóname, perdóname a mí, Ale, por pensar en mí nada más muchas veces. Perdóname por mi egoísmo. Perdóname, mi Dios, por, por no importar lo que esté pasando allá afuera, pero enfocarme en mí. Perdón, Jesús. Perdóname, Señor. Señor, llévanos a otro nivel, Padre. Sí como iglesia, sí como un solo cuerpo, pero en lo personal también, Padre. Llévanos a un nuevo nivel. Queremos más de tu presencia Queremos más de tu unción No estamos conformes con lo que tenemos Queremos más de ti Señor Espíritu Santo Revelanos a Jesús Revelanos a Jesús Sedúcenos, a Espíritu Santo Que nuestro amado Que nuestro amado pueda saber Que nuestro corazón le pertenece Que todos nosotros le pertenecemos Señor Que todos mis sueños Que todas mis ideas Que aún mis anhelos, Señor Yo sé que te importan Pero los dejo a un lado Los dejo a un lado, mi Dios, por ti Yo quiero estar en tu presencia Cara a cara, mi Dios Cara a cara, viendo tus ojos de amor Escuchando tu voz Espíritu Santo, empieza a hablar ahora, Señor Empieza a hablar Tú tienes completa libertad Empieza a moverte, mi Dios, en este lugar y empieza a hablar a cada uno personalmente, Señor, de lo que ellos necesitan escuchar. Yo no lo sé, Señor, pero Tú sí lo sabes, Tú sí lo sabes. Tócalos, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sigan orando, sigan orando como puedan, si quieren orar a si, decir, si orar si en quieres... Gracias por haber escuchado este mensaje de AIDI, Identidad y Destino.